Estas son las voces que pasaron por Radio Carmes. La crisis sanitaria tiene un fuerte impacto económico en los sectores menos beneficiados. Marco Fernández, que reside en el asentamiento El Nuevo Salitral, le contó a nuestro cronista de Exteriores su realidad de estos días. Sí, pasó do, dos veces, las dos oportunidades, bueno, dejaron su, la, la, la bolsa de mercadería, y, pero, ¿me entendés sabiendo que no, uno no puede salir a laburar o hacer algo, ayuda a mano sería malo, ¿no?, quedan, quedan como dos semanas más, me parece, hasta, el sí, hasta el 13. Una vez que uno nos pueda, podamos salir a laburar afuera, bueno, ya está, seguimos como estábamos ¿me seguimos peleándola. La intendenta de Santa Isabel, Marta Paturlane, se aumentó su sueldo por decreto, reveló desde Victorica en la mañana quermesera el periodista de InfoHuella, Cristian Acuña. El aumento de Marta Paturlane, intendenta de Santa Isabel, se hizo en diciembre de 2019, apenas asumió. Porque eh, Paturlane es eh, jubilada docente y eh, empleada del gobierno de La Pampa eh, en el área del Ministerio de la Producción. Cuando asumió se encontró que era, más, eh, era mejor el sueldo de jubilada que de intendenta, por eso resolvió eh, aumentarse el sueldo. Lo que hizo ruido fue que eh, se lo aumentó por decreto, no pasó por el Consejo Deliberante, y eh, después de un tiempo, recién en marzo, el 15 de marzo, eh, los concejales de Cambiemos presentaron un proyecto de ordenanza para que paturname eh, retrotraiga eh, su sueldo a valores de 2019 y sea el cuerpo deliberativo el encargado de fijar eh, las dietas En la columna que hace cada miércoles sobre derechos humanos Raquel Barabachi advirtió sobre el empoderamiento de la policía y el sufrimiento de los sectores más vulnerados en el contexto de esta cuarentena Pero También sabemos que hay eh, personas que por ahí eh, por necesidad o por lo que fuere no cumple con esto, en algunos casos por necesidad y en algunos casos por desidia. Lo que pasa es que también hay que ver las distintas realidades de que viven las personas, porque no es lo mismo eh, la persona que hace una cuarentena en su casa, donde está eh, tranquilo, cómodo y sin necesidades, y la que tiene que hacer una cuarentena eh, en un barrio carenciado, donde a lo mejor cuando consigue una moneda es de ahí donde... Eh, sale a comprar o donde en los barrios también donde la casa es el barrio porque a lo mejor en su casa no tienen ningún tipo de comodidad En este marco de crisis y cuarentena Matías Sapeño trajo en el minuto Tumacondo La voz, la palabra y las ideas de la cineasta piquense Franca González con la esperanza de que la cultura y el arte ayuden en esta hora a una vida un poco más llevadera. Estoy con un proyecto con ganas de involucrarlos a todos. No solo a los pampeanos, sino a toda la gente que hoy en día le está tocando vivir la cuarentena. O sea que la convocatoria se abre a casi todos los países del mundo en estos días. Eh, la idea es que cada uno comparta conmigo un video sobre lo que le toca vivir en estos días o lo que ve a través de su ventana o eh, alguna imagen que para, para ustedes sea representativa de estos días de aislamiento. El futbolista Alejandro Papu Gómez donó una camiseta del Atalanta para que Alvear Fútbol Club pueda hacer un sorteo solidario. Lo contó en Radiocracia Francisco Conches, que es presidente del club y amigo personal del Papu. La realidad es que bueno, venimos manteniendo las reuniones de comisión directiva mediante videollamadas o, o por WhatsApp y, y bueno, sentíamos que, que nos correspondía como institución en este difícil momento que nos toca atravesar, eh, tratar de, de, de armar alguna movida solidaria eh, para toda la gente que, que está sufriendo, que en realidad todos lo estamos sufriendo, pero hay gente que realmente la está pasando mal, eh, y bueno, eh, estuvimos mirando varias opciones, es complicado porque con todos los recaudos que hay que tener con el aislamiento preventivo, no hay muchas opciones para, para poder eh, hacer alguna campaña, de, de, de las tradicionales, ¿no? De poder buscar donaciones, repartirlas. Entonces, bueno, cómo le dábamos forma eh, a, a alguna iniciativa que nos permita dar una mano. RadioCarmes.com.